t r a v e s í a música más allá de las apariencias. Supernova Jazz Trío y Sudestada Big Band en la u s i n a del Arte es el, o la gacetilla que nos hace llegar la producción de este espectáculo. Que dice que el próximo primero de octubre, a las 18 horas, Supernova y Sudestada Big Band se van a presentar en la sala de cámara de la u s i n a del Arte en la ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. Las dos bandas de jazz más destacadas de Bahía y su región. Van a compartir escenario por primera vez fuera de la ciudad, lo que será un reconocimiento a las trayectorias de ambos grupos, al mismo tiempo que un hito en la historia de la música local, en especial de este género que atraviesa un momento destacadísimo en materia de intérpretes, agrupaciones, conciertos y producciones locales, nacionales e internacionales. Con más de cinco años de trayectoria cada uno, Concebidos como proyectos musicales a largo plazo, ambas agrupaciones han alcanzado un muy alto prestigio a partir de un sinnúmero de conciertos brindados a nivel local, nacional e incluso internacional, edición de discos y, más recientemente, el elogio y reconocimiento de los miles de personas que participaron del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Buenos Aires en noviembre del 2016. Las dos propuestas que convocan públicos a sala llena, donde sea que se presenten, están basadas en el profesionalismo de sus integrantes, las reconocidas trayectorias individuales y propuestas colectivas concebidas como proyectos a largo plazo. Supernova Yastrío interpretará temas de su actual trabajo discográfico, complementado con obras de su ópera prima. Su destada Big Band presentará parte de su repertorio que abarca versiones que van desde la era del swing. Hasta temas contemporáneos de jazz, fusión, ritmos centroamericanos y río Platenses. Es un verdadero orgullo y distinción, sigue diciendo la gacetilla de Ponte Producciones, que la dirección de la usina del arte haya otorgado una fecha dentro de la nutrida y excelente agenda nacional e internacional que tiene su sala de cámara para que ambas bandas locales puedan presentarse en la misma. El viaje se conforma con una delegación de 30 personas entre músicos, Staff técnicos, fotógrafos, videastas, asistentes y productores. Y el evento gozará de la repercusión de la prensa y la difusión nacional que cubren habitualmente las actividades de la usina del arte. La entrada, recordamos, será libre y gratuita. Es necesario estar dos horas previas para el público. Y es una excelente ocasión para que los b a l l e n s e s puedan viajar y ser testigos de este acontecimiento musical, así como los residentes de la capital federal puedan ver por fin. A estos dos grupos de jazz en vivo. Y lo que no dice la gacetilla, pero se los cuento yo, es que si tenés ganas, podés viajar con los músicos en este mismo micro al que hacíamos referencia, que bueno, tiene algunas. Eh, v Alguna c a a n t e s posibilidad de viajar y si compartís el micro, bueno, obviamente te aseguras la entrada, te evitas la cola.、Eh, bueno, el micro sale el 30 de septiembre y vuelve el mismo primero de octubre, es decir, después del show, llenarán y pegarán la vuelta. Si tenés ganas, te puedes comunicar a los teléfonos 155 020 210 o 155 036 413. Vamos a la música, y en este caso con el grupo o r e g o n tiene disco nuevo, se llama Lantern y es una joya. Ya les conté bastante en extenso la, la trayectoria de esta increíble banda que tiene una formación、eh, histórica con ahora un par de músicos que no están participando, es decir, Colin Walcott porque falleció hace ya mucho tiempo y Glenn Moore, pero bueno, obviamente están. Dos de las figuras más reconocidas. Lo que vamos a escuchar se llama Hop, Skip and Thump, y luego les hago algún comentario. No tiene desperdicio este nuevo material de la agrupación Oregon. Agrupación formada, insisto, en el año 71. Y no les conté quiénes son los que actualmente prosiguen en la banda. Paul McCandless y Ralph Towner son los miembros originales, los dos que quedan de, esa,、eh, de ese golpe inicial que fue tan increíble. Estamos hablando de una especie de jazz de cámara, como lo definen algunos. Paulino h Dalla Porta es el reemplazante de Glenn Moore desde hace un par de discos, y Mark Walker es el baterista y percusionista desde hace bastante tiempo. El disco se llama Lantern, y sobre él vamos a volver la semana que viene. Tiene 79 años, estoy hablando de uno de los más grandes saxofonistas de la época dorada que quedan vivos. Estoy hablando de Charles Lloyd con su nuevo cuarteto, se llama Passing Through. Su nuevo material está grabado en el sello Blue Knot, al que regresó después de una larga temporada en SM. Recuerden ustedes que desde el 89 él estaba grabando allí y desde el año 2015. Bueno, volvió a, a Blue Knot. Wild Man Dance es uno de los discos que grabó allí. Luego, I Long to See You. Y este que vamos a presentar ahora se llama Passing Through. ¿Quiénes son los músicos que lo acompañan? Bueno, Jason Moran en el piano,、eh, Ruben Rogers en el bajo, Eric Harlan d en la batería, Charles Lloyd toca saxos y flautas. Y la trayectoria de este hombre es increíble. Pero bueno, hoy no tenemos tiempo para desarrollarla. La vamos a dejar. Para la semana que viene, hoy contentémonos con uno de los temas incluidos en este excelente material que lleva por título Nu e Blues. <risa> Esta gente sí que la tiene clara, no. Charles Loy, New Quartet, el disco se llama p a s s i n g Thru, o g h es el nuevo material que. Acaba de ser editado. El tema que acabamos de compartir era New Blues.